Eh, vamos, concretamente uno del petróleo, lo único que me dijo mi hijo a mí es que allí no había armas mmm, de Saddam Hussein ni el Cristo que lo fundó, que allí no había tal y ta. me dijo me, claramente que esto era una guerra que se había hecho por, por esto, por esto y por esto, porque estaba claro, ellos lo tenían muy claro.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 nosotros porque no tenemos medio suficiente, ahora a sus hijos si sí los vamos a coger no sé si me explico bien sí sí y además se fue cumpliendo todo lo que él predijo no total, totalmente total, sí, sí. totalmente todo como él él cuando venía aquí porque venía de vez en cuando lo primero que me decía a mí es que tenía que prepararte una mariscada para estar juntos y tal y yo siempre iba a comprar el marisco para cuando él venía y es lo, lo que, que siempre cuando hablábamos, en casa la... papá no hay armas mm -hmm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 y demás, no sé si me explico bien, porque nadie allí daba un, un real, o sea, una información que no o sea, una vea de dinero por medio. Ellos lo sabían todo, o sea, cuando yo hablaba con mi hijo, con, cuando venía, ellos sabían todo. Se merece un homenaje, Fernando verdad José Antonio Bernal, de padre, hijo, todas las personas que dijeron que dijeron, que dijeron la verdad y que después se perdieron su vida, e entregaron su vida en su deber, en su honor, ¿no? En el honor de lo que es, de la verdad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 Ahí, mmm, bueno, es bueno mi, eso es mi, son mis conclusiones. ¿verdad? es que esto... Parte, es una de, una, tremenda, cuéntanos, cuéntanos. parte de una cuéntanos, cuéntanos. que es la siguiente. Cuando ellos van destinados allí, van destinados por un tiempo determinado. Y entonces el tiempo se lo hacen de cumplir. Pero claro, no es lo mismo ir cuando fueron que cuando se tenían que haber venido a hacernos esperar, puesto que ya allí estaban quemados, abrazados. Mm -hmm. Totalmente.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 charao como todos los que mandaban entonces en ese Vamos país ver, es pero que, eran charos todos claro, ¿no? pero es que un millón de estamos, personas en eh, esa estamos hablando de eh, el acontecimiento más importante de la historia del siglo XXI, claro sin ninguna duda que, sin porque es lo que, es lo que lo cambia todo mm. es decir eh, a partir de ahí eh, el mundo ya no es lo mismo